Quizá, eh, a ver, necesitamos un poco de perspectiva a lo mejor, un poco de tiempo, que quizá está todo demasiado reciente. Segundo, seguramente mmm, no nos vamos a poner de acuerdo ni ahora ni dentro de muchos años en, en el diagnóstico de de lo que ha pasado. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ir a unos mínimos, que son los que construyen una sociedad democrática y de convivencia, y tenemos que encontrarlos. ¿Cómo pensáis que va a terminar esto? ¿Creéis que va a ser como de un día para otro? No, no, esto va a ser como cuando se derrite la nieve en primavera. Hay nieve y de repente a mediodía no hay nieve. El sol ha ido calentando, no te has fijado mucho, pero la nieve ha desaparecido, porque realmente ahora mismo también eh, yo creo que realmente la convivencia es esto que se está produciendo en este momento es verdad, pero todavía esto de hablar bajito, por ejemplo, que, que aquí cuando se pasa a ciertos temas hay todavía algunas cosas que se dicen bajito. Bueno, pues que para no por si acaso